Pero antes, 14 horas, Sindical Federal. Imperdible, como todas las mañanas de Radio Gráfica. Les mando un abrazo gigante. Un abrazo. Un abrazo. Así, Carlos Aira, 12 del mediodía, 30 minutos. FM 89.3 Radio Gráfica Radio Gráfica Inicio de Espacio Publicitario Coronavirus. Información sin desesperación. ¿Por qué es obligatoria la cuarentena? Es una decisión del Gobierno Nacional para evitar que el virus se propague rápidamente, como en otros países donde hay miles de muertes. Ojo, eso no quiere decir que no va a haber más contagios, sino que el número de casos aumentará, pero lentamente, para que el sistema de salud pueda atender a todos y todas y no desborde como en otros países. ¿Pero por qué yo me tengo que quedar en casa si no soy de un grupo de riesgo y no estuve en el exterior? El 80% de los contagiados son personas de entre 15 y 59 años. En muchos casos pueden no tener síntomas o tener síntomas leves, pero eso no impide que puedan contagiar incluso a las personas mayores de su entorno familiar, que sí son un grupo de riesgo. Es importante que todos y todas hagamos el esfuerzo de quedarnos en casa para no contagiarnos ni contagiar, a cualquiera le puede pasar Por eso, mejor quédate en casa Coronavirus, información sin desesperación Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias El portal web de Radiográfica Se renueva Entra a www.radiografica.org.ar www.radiografica.org.ar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 Viernes desde las 19 en La Gráfica. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radiográfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Tenemos unos mensajes que llegan a la gráfica. Así es, el 15 50 12 35 89. Nos escribe Mari, gran programa, saludos desde el DOC, que siempre nos escucha, siempre nos escribe, así que le mandamos un saludo grande. Y Nadia que nos dice muy bueno lo de Sindical Federal, hace poco usé uno de ayuda para preparar un trabajo de los facugenios. Eh, sí, estamos siendo bastante utilizados para dar clase. Le aprovecho mandar un saludo grande a, a Luis Roa, Eh, hombre del Derecho Laboral uh -huh. Que es jefe secretario académico De la carrera de Relaciones del Trabajo de la UBA ah, Así bien. que si estudian Relaciones del Trabajo en la UBA Probablemente eh, nos tengan como material de, de estudio eh, A los a los especiales Sí, muy académico eh, todo Muy académico Así que eh, muchas gracias eh, a la gente que, que nos sigue Y estamos eh, de luto La verdad una triste noticia Porque cerró el histórico local de Pipo de los fideos Pipo en la calle Montevideo, le queda todavía el local de Paraná, pero 83 años iba a cumplir este, bueno, este histórico restaurante del centro porteño. Una pena, la verdad. Una pena en me duele, me duelen los ñoquis y los tallarines que, que me comían Pipo, uh -huh. pero bueno. Le damos la bienvenida a Claudio Orellana nuevamente. Claudio, ¿cómo estás? Los vermichelis de Pipo. Mixto los vermichelis de eran Pipo. Impresionantes. Sí. Impresionante el super vermicheli de Pipo. Eh, la verdad me dio mucha tristeza, me lo comunicó mi hijo, me mandó un link con un, con un portal ahí, dando cuenta de... Ya el Pipo de Paraná estaba feneciendo hacía mucho tiempo, y ahora el de Montevideo, que era el que más gente llevaba. Yo inclusive no hace mucho tiempo, mientras estaba en Buenos Aires, me, me hice unas corridas a Pipo a comer mis vermichelis, ¿sí? Así que, mm, eh, de todas maneras, bueno, qué sé yo, ¿viste? Me da mucha tristeza, están cerrando lugares muy emblemáticos así que bueno eh, en fin eh, me da mucha tristeza en fin eh, hay cosas de Buenos Aires que se van perdiendo sí. de lo que uno conocía de Buenos Aires, además pipo eran eran de esos lugares de mucha convocatoria voy a bajar el sonido de la, de la de, del chat de WhatsApp eh, eran lugares de mucha convocatoria recuerdo cuando era pibe alguna vez fuimos con mi primo el primo de mi vieja toto aportan Zaporta, eh, eh, compañero, mi querido primo fue desaparecido durante la dictadura, mi primo segundo. Me acuerdo que un día nos llevó todo con toda la familia a comer a Pipo y había que hacer cola en el Pipo de Paraná y en el de Montevideo. Se hacía cola para entrar. Estoy hablando años 72, 71, 73, épocas de una Argentina que si bien había inestabilidad política, digamos que todavía se podía de pronto darse el gusto algún laburante de ir a comer un sábado a Pipo. Uh -huh. y, y, y comía a rabiar, digo, porque nosotros que éramos chicos y siempre teníamos... sabe Yo me comía hasta tres platos de vermicelli en esa época, con mis 12 años, ¿no? Necesitaba comer el nene. <risa> y me acuerdo que se hacía cola para entrar. Se hacía cola para entrar, chico Después ya, se uh han -huh. pasado 30 años o un poco más, ya se entraba como si nada, Pipo ya desde hace un tiempo, el Pipo de Paraná, sobre todo desde hace un tiempo, que ya venía teniendo poca gente, pese a que la mercadería era muy buena, y el de Montevideo igual, después después quedaron distintos dueños de los dos Pipos, y si bien mantenían la marca, eran distintos dueños, era diferente el de Paraná, el de Montevideo, y viceversa. Eh, así que me da mucha tristeza, ¿eh? realmente, sí, como, yo, si, eh, yo como estuve... si cerrara Chiquilín... Bachín. En, bueno, Bachín cerró hace mucho ¿no? Claro, cerca de, a, a pasitos de Pipo en la calle Montevideo eh, Lalo de Exacto. Buenos Aires Lalo de Buenos Aires tuvo bueno. ya hace varios años eh, Pero un cierre en, que, que no tiene que ver con la crisis económica De hecho cerró en un buen momento donde el dueño no, la, no, no. lo vació No, no, no, ahí hubo un tema de los dueños claro. de los Estuvimos dueños acompañando a los, los trabajadores de Lalo pro... Claro, lo, lo reflotaron los propios trabajadores Además, Lalo, Lalo de Buenos Aires, era, era un desprendimiento de Chiquilín, uh -huh. porque Lalo era dueño de Chiquilín, ¿sí? Y después hubo un problema, hay un problema entre los dueños y los trabajadores, no sé qué pasó uh -huh. ahí, nunca supe a ciencia cierta qué pasó, lo cierto es que después los laburantes se quedaron sin laburo y reflotaron con una cooperativa, la reflotaron, eh, y y se corrieron un poquito, están frente casi, digamos, están dentro del Paseo de la Plaza, uh -huh. Lalo, sí frente a lo que es Chiquilín, el viejo Chiquilín, el tradicional Chiquilín, ¿no? Eh, al que nunca me acostumbré a ir, ya que hablamos, yo estoy en Córdoba, yo puedo hablar tranquilamente, Vargas, eh. Ustedes no hablen si no quieren. Eh, <risa> a, no tengo, a las cooperativas, Pipito. Sí. Eh, Pepito nunca pude, ir, nunca me gustó Pepito, que está por ahí también, por esa zona. Nunca pude ir a Pipito, no se sé, me parecía algo, no sé, no no no, no me no me seducía entrar ahí, nunca me sedujo. Encápsiquilin sí, Lalo sí, que bueno, Lalo cooperativa, obviamente. Eh, pero bueno, ¿no hace poco cerró el Palacio de la Papa Frita? Pregunto, sí, hace poquito también. Eh, no, sé si no, la, se, la, no sé si no sé, yo corral. hace mucho no no paso y la verdad no me enteré, pero puede ser, la verdad sí, que cerraron. Cerró. Muchos restaurantes, creo que cerró. Eh, hay muchos Exacto. se ha hecho además en los últimos años cuando sucedían estas cosas como el lalo de, de, de las quiebras por que que, que lo llevaban los dueños, muchos restaurantes cooperativos, sí. digamos, los chanchitos, los cabritos, los amigos de la robla, uh -huh. una paella Exacto. de la robla tremenda y Las Rabas, este recomiendo ir a la Robla, calle Chacabuco y Avenida de Mayo. La Robla, este, la robla había, había varios Roblas, ahora quedaron muy pocos, nada casi. Mm. Claro, el, el cierre, en, me acuerdo que, que estuvimos ahí con los compañeros, en el pasaje Rivarola, este del, centro, del micro uh -huh. del centro porteño, ahí cerca de tribunales, eh, se cerró, okay. quería dejar a los trabajadores en la calle, que, bueno, eh, recuperaron el el lugar y ahora están en hace varios años ya en realidad en, en la calle Chacabuco el mismo dueño de la robla era el dueño eh, de los ¿se acuerdan de los nacan Pop? las hamburgueserías sí. este sí, que sí, también sí, de claro, un momento claro, al otro sí. cerraron Eh, que dejaron trabajadores en la calle, los apretaron, una barbaridad lo que hicieron. Bueno, el mismo dueño, uh -huh. que se encargó de ir, un, un, era uruguayo, ¿eh? ahí eh, no tiene nada que ver. Este, pero se hizo el vivo con y se llevó mucha guita, y eh, dejando trabajadores en la calle, que bueno, se pusieron a, a, a laburar, a recuperar, y, y están funcionando bien. De hecho, las cooperativas sí. cuesta mucho por la situación. Pero, pero han inventado una mente ya veníamos de fuente. años de poco consumo con el macrismo. De hecho, bueno, eh, en el caso de Pipo en 2015 creo que habían presentado la quiera o algo por, por el estilo y al final sí, terminaron repuntando. Exactamente, exactamente. Sí, y al final no cerraron, pero bueno, evidentemente eh, con claro. la pandemia no pudieron. Queda ¿no? todavía no, el local de, de, de Paraná. Digo, pero también te digo que era bastante carito, ¿eh? Era bastante sí, se carito, caro, te pedías de pronto. Vermichelli con una coca y un postre en 634 mangos, y 150 Digo, yo comprendo que los precios suben y ellos tendría que amoldarse a los precios que subían, pero digo, cuando tenés poca gente no cobrés tan caro, hacé una oferta de algo, ofrecé algún menú, ¿está? Eh, y a ver, uno de pipo no va a ir a comer un bife, para eso lo como lo como ahí en Lalo, si quiero comer una trañita asada me voy a Lalo. Ahí a, lo, a pipo voy a comer pasta, entonces no me cobrés tan cara la pasta, que la pasta es lo más barato que hay si te pones a analizar, ¿sí? Mhm. Uh -huh claro Pero, bueno, sí, se les iba la mano a veces también con los precios sí. o sea, claro así con esto que, bueno, no estoy justificando que se haya cerrado me da mucha pena que 25 laburantes se queden sin trabajo me da mucha pena y mucha tristeza sí sí ¿Ah? y, y es bueno el representativo de lo que está pasando digamos uh -huh. la, las empresas siguen cerrando las, las pymes están con, con claro. muchos problemas eh, esperemos que se haya tratado bien no, desconozco la verdad el tema con los trabajadores que se haya pagado lo que se tiene que pagar Eh, y bueno, ojalá, siempre ojalá. siempre es muy difícil quedarse sin trabajo y sobre todo en este momento pero bueno, por lo menos claro. que las indemnizaciones y todo lo correspondiente es, se haya pagado Es un gran garrón quedarse sin laburo en este momento en este momento particularmente no eh, que, que, que está parado el consumo casi, bueno los supermercados yo te dije el otro día, están carísimos acá en Córdoba también se está yendo la mano bueno, ya le hice la cruz a uno no que fue el último que fui, le hice la cruz basta, no, no voy más, ah, me quería bueno, tomá Ahora no voy más. No, no, viste, los tipos se siguen abusando. Bueno, ese es otro sector que ganó mucha guita en la, en la crisis. Es un sector que gana guita. Porque hay gente hay gente de clase media bastante pudiente, cercana, te digamos, no digo que naden en abundancia, pero hay un sector de la clase media cordobesa que que tiene un buen pasar y es la que va este tipo de, de cadenas. Y hacen gastos así muy... Eh, de, de, de, de, gran, de gran valor gasto, gasto no llenan un carrito a veces llenan dos carritos lo cual si yo imagínate con tres bolsitas tres gaste cinco lucas con tres bolsas llenas uh -huh. no quiero pensar lo que debe ser dos carros llenos no quiero ni pensar no imagino lo que se puede gastar con dos carros llenos seguramente es una familia numerosa si se, se llena dos carros no eh, pero bueno están carísimos también hay que ponerle freno a esos muchachos eh son muy piolas son muy piores y ganan mucha guita Uh -huh. Gana mucha guita también está muy bien con todo que estamos ahí con los horarios Ajustando, ¿no? Porque hoy vi que Estamos terminando todo medio a término Bueno, vamos a ir con Gal Costa Bien, ¿eh? qué lindo Gal Costa, eh, hace mucho la a, escuchaba va, va, Vamos a dejar un poquito la actualidad Vamos a la actualidad musical Vamos a hablar de esta gran baiana Nacida un 26 de septiembre del año 1945 Ya va a cumplir 75 años, Gal en solamente 25 días, yo en 14 días nomás, en 13 voy a cumplir 60, Gal me lleva 15, ¿sí? Eh, Gal Costa, su verdadero nombre, María de Graza Costa penaburgos nacida en Bahía, más conocida como Gal Costa, intérprete brasileña, que inició su actividad en 1964 en la inauguración del Teatro Villa Bella de Salvador de Bahía, junto a Caetano Veloso y Gilberto Giu, María Betaña Tomse, entre otros, y ese mismo participó en la Bosa Nova velia velia Bosa Nova en el mismo lugar y con el mismo elenco. Y después, bueno, también fue conociendo ya, después dejó su casa en San Salvador de Bahía para irse a Río de Janeiro con su prima Nidia, y después eh, eh, ahí en Río de Janeiro vuelve a juntarse con Betaña y Veloso, que eran hermanos son hermanos, y conoce a Paulinho da viola un entrañable artista brasileño, sí y ya en el en 1965 graba eh, su primer álbum llamado Sol Negro de Caetano Veloso y bueno y todos temas conocidos como Mi Nombre es Gal, Chega Dis Saudade, en fin, eh Baby, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar, bueno, naturalmente participó de uno de los movimientos musicales más importantes en dictadura, que es la Tropicalia. Gal Costa era una tipa de también de armas blandir, muy militante, pero ella, como explicaba siempre, cuando cuando Caetano y Gilberto Gil decidieron irse al exilio en el 66, ella se quería ir con ellos, pero no tenía plata, decía sí, sí. ella. Tuve que bancar eh, la persecución de la dictadura. Sufrió persecuciones Gal Costa también durante la dictadura. Después, bueno, también eh, empezó a lanzar su primer álbum solista ya por el 69 que además de baby divino maravilloso contenía qué pena de George Ben y now identificado de caetano veloso entre otros tantos temas bueno y después la cual Costa que sigue vigente que actuó ahí en el Blue Note de nuevo